Mujeres con Historia En 1960 Ramón J. Sender publicaba su libro La Llave donde incluía la increíble historia de la hija del doctor Velasco donde contaba El doctor Velasco, que 11 años antes había embalsamado a su hija con lágrimas en los ojos sacó el cuerpo inerte de Conchita del cementerio de San Isidro Lo montó en una calesa y lo llevó al número 90 de la calle Atocha. Así narraba Ramón J. Sender la historia de Conchita, la hija adolescente del doctor Velasco, que tras fallecer de fiebre cifoideas había sido momificada por su propio padre. Un padre que lleno de dolor consolaba su corazón, según la leyenda que se propagó por Madrid, conviviendo con la momia de su hija. El doctor Velasco pasea por el retiro y el paseo de recoletos... ...arropado por la oscuridad de la noche junto a su hija momificada. También van a la ópera y la sienta a la mesa familiar a la hora de cenar. Aquellos cuentos tan macabros daban una imagen del doctor Velasco bastante siniestra... ...que alimentaban el rumor de que, a lo mejor, hubiese perdido la cabeza... Incluso muchos paseantes madrileños admitían haber visto al doctor Velasco paseando con la momia de su hija, contagiados por lo que se contaba en ciertos mentideros sociales. Pero, ¿quién era el doctor Velasco y cómo era posible que le hubiesen permitido embalsalmar a su hija es lo que vamos a contar hoy? Here's El doctor Velasco nació en Segovia en 1815 Su origen humilde no le impidió poder estudiar Pero como no tenía medios económicos Lo hizo postulando como seminarista De hecho, recibió órdenes menores de tonsura y grado Pero finalmente, la vocación religiosa no la tenía muy arraigada O a lo mejor descubrió que le gustaban demasiado las mujeres El caso es que no procesó los votos para ser cura y salió del seminario para servir en diversas casas de aristócratas en Madrid. Y en la capital, coincidió en una de aquellas casas con quien se convertiría en el amor de su vida. Ella se llamaba Engracia Pérez Cobo y tuvieron una hija. María de la Concepción González Velasco y Pérez, Conchita para todos los que la querían que había nacido el 12 de mayo de 1864. El problema fue que Pedro González Velasco no podía casarse con Engracia hasta que no pasó el tiempo y obtuviera una bula papal que se lo permitiera, porque claro, con esos votos menores que había procesado, pues él era como un medio cura. Mientras tanto, aprovechó el tiempo estudiando en la Universidad de, de Medicina, donde se matriculó, especializándose en anatomía, disciplina que le fascinó hasta el último de sus días. Y por fin, en 1854, lograría la licenciatura y terminó creando la Sociedad Anatómica. Comenzó a trabajar en lo que más le gustaba en el Hospital General como cirujano interno donde logró convertirse en un auténtico experto en la conservación de órganos y partes del cuerpo Para ello usaba la técnica de la desecación y realizaba moldes El doctor Velasco fue un precursor en la medicina forense diseccionando cadáveres para su estudio lo que le permitió conocer con exactitud la anatomía interior y también la exterior de los individuos que pasaban por sus manos. Su vocación sin límites le llegó a crear varios museos anatómicos situados en la calle Tocha donde impartía también clases prácticas magistrales de medicina y cirugía. Finalmente, su gran y definitivo museo abrió las puertas en 1875, siendo inaugurado por el mismísimo rey Alfonso XII. Y este museo es el Antropológico de Madrid, que está justo enfrente de la estación de Atocha, en la calle Alfonso XII, donde también vivía junto a su esposa en Gracia y su hija, bueno, su futura esposa. Y allí, en ese museo, reunió los antiguos gabinetes de curiosidades que contenían las colecciones más extrañas, donde se podían ver fetos monstruosos, cráneos de criminales, un dedo corazón enorme o incluso un himen extirpado. cuando parecía estar más feliz al poder legitimar a su hija casándose por fin con engracia gracias al permiso del papa, su hija Conchita enfermó de fiebres difuideas, siempre había sido una niña muy frágil y enfermiza, dicen que era rubia, de piel blanca y con unos ojos claros muy cristalinos. ...el doctor Velasco le pidió ayuda... ...a su colega el doctor Mariano Benavente... ...padre del premio Nobel Jacinto Benavente... ...y uno de los médicos más expertos... ...en su época en medicina infantil... ...tanto que estaba considerado... ...el primer pediatra de España. Bueno pues... ...don Mariano trata a Conchita... ...pero esta no mejora... ...su padre está tan desesperado... ...que increpa a su a que haga algo más... ...que quiere darle agua... ...porque le llamaba el médico del agua... Pero claro, resulta que la niña sigue poco a poco cada vez más deteriorándose en su salud. Y el doctor Benavente se enfada mucho. Ese Velasco, ese Velasco va a matar a su hija. Si es otro le pego, le mato. Pero es su padre. Velasco está tan desesperado ...que según cuentan... ...decide dar un purgante a su hija... ...a ver si logra expulsar por fin... ...el mal que le asola... ...sin embargo aquella fue... ...una mala decisión... ...pues Conchita en vez de mejorar... ...sufrió una hemorragia interna fulminante... ...que acabó con su vida... muerto de dolor no podía soportar que poco a poco el cuerpo de su hija llegara a la putrefacción y pidió permiso para embalsamarlo su objetivo era inmortalizar aquel cuerpo de algún modo quería que su joven e inocente hija fuera inmortal para ello contó con la complicidad de su esposa en gracia y también con la de su discípulo y novio de Conchita el mal llamado doctor Muñoz porque después se descubriría que el verdadero novio de Conchita era el catedrático auxiliar de técnica anatómica llamado Teodoro Núñez Sedeño. Y a raíz de ahí comenzó lo que se convirtió en una de las primeras leyendas urbanas del siglo XIX donde la movia de Conchita era paseada de noche por las calles de Madrid en compañía de su padre leyenda que luego rescataría como hemos comentado Ramón J. Sender exagerando y aumentando incluso asegurando el doctor Velasco comprobó la elasticidad de las extremidades de su hija y dijo una de las frases sobre la que se construyó la leyenda todavía son flexibles podría sentarse también las malas lenguas decían que en realidad era el novio quien se paseaba junto a la momia de Conchita sea como fuere la auténtica verdad es que el doctor Velasco embalsamó a su hija y la guardaba en una vitrina dentro de la capilla que tenía en su museo que también a la vez era su casa Pero el cuerpo de su hija solo estuvo expuesto en el museo durante dos días a modo de velatorio. En ningún momento, repito, en ningún momento lo paseó por las calles de Madrid, ni se fue de cena a ningún restaurante, ni por supuesto la llevó a la ópera. Lo que sí es cierto es que el deseo de última voluntad del doctor Velasco era que al fallecer él, y también su esposa, fueran los dos embalsalmados junto con su hija y formaran los tres piezas del Museo Antropológico. Pero, en gracia decidió otra cosa. En gracia terminó vendiendo el Museo Antropológico al Estado. ...y compró un pateón... ...en el cementerio de San Isidro... ...para enterrar a su esposo... ...y también enterrar a su hija... ...lugar al que ella acudiría... ...cuando fallecería. Pero, ¿pensáis que aquí acaba la cosa? Pues resulta que no... ...porque la leyenda cuenta... ...que la hija del doctor Velasco... ...estaba en paradero desconocido... ...tras fallecer sus progenitores... ...vamos que en el panteón donde supuestamente estaba la momia de la niña resulta que allí no estaba y aquí entra en lisa un personaje muy importante el doctor Arturo Perera discípulo nada menos que del novio de Conchita el doctor Núñez Perera Según pudieron comprobar dos grandes investigadores y amigos de la Rosa de los Vientos, como son Clara Taoces y Jesús Callejo, afirmó que la momia de Conchita se encontraba en la Universidad Complutense de Medicina. Incluso, tanto Clara como Jesús pudieron ver con sus propios ojos la momia de la niña con el cartel que ponía, hija del doctor Velasco parecía que por fin se cerraba el círculo del misterio de la hija del doctor Velasco parecía que el caso estaba cerrado además Pereira afirmaba que tras el traspaso del museo el doctor Núñez, novio de Conchita se había llevado la momia a la universidad cuando él comenzó a trabajar de profesor en la misma pero existía algo que llamaba la atención y que no cuadraba nada La momia apenas medía un metro y aunque hubiese menguado, como mucho, me diría un metro veinte. Y claro, eso no correspondía con una niña de 15 años, sino más bien con una niña más pequeña, con una niña de unos 12, de unos 12 años. Entonces, ¿quién era aquella momia y por qué tenía el cartel de hija del doctor Velasco? El escritor Luis Ángel Sánchez realizó una profunda investigación para publicar su libro La niña, tragedia y leyenda de la hija del doctor Velasco. En este libro no solo se refiere a las exageraciones creadas por Ramón J. Sender, sino que además afirma que la momia de aquella niña de la Universidad Complutense no era la hija del doctor Velasco, sino que era otra niña llamada Carmen Carmen Tarín que sí murió de tuberculosis y que era hija del doctor Tarín al parecer el doctor Tarín le había pedido a su colega el doctor Velasco que la embalsamara como hizo con su hija como hizo con Conchita y donó su cuerpo al museo antropológico Después, Núñez se habría llevado la momia a la universidad y lo que no se sabe es si le puso el cartel premeditadamente o si en realidad se confundió. El caso es que la momia de tan solo un metro era en realidad la momia de Carmen Tarín. O quizá no, porque lo único que se sabe es que el análisis exhaustivo que realizaron de los restos de esta momia de la universidad dieron como resultado que la niña había muerto de tuberculosis en 1867 pero en realidad no se han realizado estudios de ADN que precisaran realmente quién era esa niña y en realidad es que existe otro grave problema resulta que la pequeña momia que antes se encontraba en la universidad y que supuestamente correspondía a Carmen Tarín actualmente se encuentra en paradero desconocido supuestamente dentro de la universidad por otro lado imaginamos o queremos creer que la momia de Conchita descansa en paz junto a sus padres en el cementerio de San Isidro Al menos eso pone en la inscripción del Panteón. Pero confirmado, confirmado, lo que se dice confirmado, no hay nada de nada. Por tanto, el misterio continúa. A going on in a parallel universe agradecer a mis compañeros oscar plaza y david robles su colaboración y le diré a elena geholmo nuestra experta en momias de cabecera que por favor que averigüe qué pasó realmente con las momias de estas niñas y os prometo que si encuentra alguna novedad os lo contaré rápidamente en la rosa de los vientos no seguir Sta happy just to be there in your face Be me up Let me be lighter Tired of being a fighter or a thing A minute enough Just be me up.